Muy buenos días, bienvenidos, amables oyentes, al día de hoy, martes 24 de noviembre del año 2009, año de reunión nacional frente a la crisis externa. Buenos días, Pati. ¿Cómo amaneciste hoy? Rimmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Con Voz Fuerte. Iniciamos nuestro programa, el día de hoy. Muy bien, eh, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? El de hoy tenemos, como siempre, cultura ciudadana. Vamos a hablar sobre... Eh, Un tema ¿cómo, muy importante ¿cómo, ¿Cómo es que podemos organizarnos para combatir la inseguridad ciudadana, nosotros como ciudadanos? ¿qué Un tema de actualidad que nunca pasará de moda, por cierto, Rímel Por supuesto, este tema está siempre latente En nuestro segmento, nuestro hábitat en la protección del medio ambiente que tenemos, Pati? Bueno, en nuestro segmento, nuestro hábitat, tenemos el tema de basura en las calles. Un tema latente también, por, por cierto. Su, por supuesto, hemos estado tocando en los últimos programas cómo es que la gente bota basura en las carreteras, en los ríos y quebradas, en el piso, y hoy tocaremos la basura en las calles. En nuestro segmento Línea de Fuego vamos a tener la presencia... En nuestro segmento de entrevista vamos a tener la presencia del profesor Raúl Germán Bautista Licenciado en Periodismo, docente de nuestra Casa Superior de Estudios en la Facultad de en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Así es Rimmel, posteriormente tendremos la presentación del segmento Vida Ideal Donde presentamos, habíamos presentado ya la semana pasada, la Farmacia de Dios, capítulo 1 esta vez es la farmacia de Dios, de Dios capítulo 2. En la que vamos a hablar sobre los siguientes frutos o en todo caso productos naturales como los frijoles, el apio, la palta y la pera. Y finalmente y para finalizar ¿qué tenemos Rimer. Bueno, para finalizar tenemos infórmate al día, el resumen de las principales noticias del día de hoy. Ocho de la mañana con 13 minutos, estamos iniciando nuestro programa y bien, nos vamos a, a comenzar ya este programa. Hey, sube el volumen, estamos hablando con voz fuerte. Bien, seguimos con el programa, hemos presentado pues la careta del segmento Cultura Ciudadana, perdón, vamos a presentar la careta del segmento Cultura Ciudadana, para escuchar el siguiente tema. Porque todos somos parte de una cultura, pertenece, impulsa y facilita la convivencia con... Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Es momento de presentar nuestro tema en nuestro segmento Cultura Ciudadana. Porque todos formamos parte de una cultura y tenemos derechos y deber de saber cuáles y qué son nuestros derechos y deberes. Aquí podemos organizarnos el tema de hoy. Así es, podemos organizarnos básicamente en lo que hemos estado conversando durante la última semana. La seguridad ciudadana, que es, por supuesto, tarea de todos. Vamos a ver, vamos a escuchar este dramatizado y... Y por supuesto, tengamos la plena seguridad Que nosotros podemos organizarnos Escuchemos Estamos a tiempo ¡Pare aquí! ¡Mira, se te va con su cartera! ¡Va a quitarla! ¡Ya, arránchale! ¡Arránchale, compadre! ¡Arránchale! Oye, ¡Oye! ¡Es en, en mi cartera! ¡A de policía, ¡Policía! ¡Policía! ¡Sigue sí, ¡Ay, señora! Aquí no está la policía. Más bien, fíjese más arriba. Allí suelen tirar los documentos. Ay, ni se le ocurra, señora. Mejor allá no vaya. Ay, estos chicos ya no respetan ni a la gente del barrio. ¿Qué podía hacer? Allí tenía la platita de mi quincena y todos mis documentos. ¿Cómo es posible, estando aquí en mi propio barrio, que me pase esto? Pero tenga más cuidado. En este paradero a cada rato están robando a la Así gente. Es, les quitan los celulares, fastidian a las chicas del colegio. El aumento de crímenes y delincuencia en la ciudad... ...amenaza la calidad de nuestra vida personal y familiar... ...por eso es nuestro deber combatirla. Señora Lucha, ¿por qué te preocupada? ¿Hay esa cara? Ay, don Carlos, ¿no sabe que ayer me quitaron mi cartera con toda mi plata? ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí nomás, cerquita, en el barrio, aquí en el paradero, en la canchita. Ay, señor, esa zona es muy peligrosa, como sí. hay poca luz y nadie vigila las combis que pasan... ...ni a los ambulantes que se detienen, los pandilleros hacen de las suyas. y sí, pues esto ya parece tierra de nadie... Pero así es, pues lamentablemente todos los días hay que pasar por allí para tomar el carro Pero ya hasta me da miedo salir ando toda nerviosa, angustiada no, Señora, no diga eso, lo que hay que hacer es organizarnos Entre todos los vecinos nos reuniremos en una asamblea junto con nuestro alcalde ah. Y así podremos ver cómo podremos derrotar a la delincuencia Usted tiene razón, don claro. Carlos, hay que poner freno a ese problema que existe en nuestro barrio lo... Porque esto no puede seguir así pues. Lo que pasa es que tiene que pasarnos algo grave para poder este reaccionar Si no, nadie dice nada la búsqueda de mayores niveles de seguridad ciudadana es una tarea que debe involucrar no solo a la policía, sino a las autoridades, especialmente a los alcaldes o alcaldesas, a los fiscales y jueces, medios de comunicación y la ciudadanía en general. Estamos a tiempo. Campaña el ABC de la seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal con el auspicio de Iniciativa para la Justicia. Bien, seguimos con el programa del día de hoy. Hemos escuchado pues este dramatizado importante, siendo las 8 de la mañana con 18 minutos. Es importante organizarnos, Pati. Amables oyentes, es organizarnos. Es importante que nos organicemos también en las juntas vecinales, como lo estábamos comentando la semana pasada. Así es, Rímel, porque no todo se puede dejar a la municipalidad o autoridades y esperar que ellos sean los que den la iniciativa y controlen vigilancia en nuestra ciudad. Es Aunque importante es, organizarnos por como supuesto. hemos escuchado. Aunque es esa responsabilidad es función de las de los gobernantes, de los municipios eh, de la policía, etcétera, establecer una un plan adecuado de seguridad ciudadana, pero nosotros no podemos que quedarnos con los brazos cruzados. Para obtener mejorías y para obtener buenos resultados es importante este tema, organizarse e incluso este Rimel quería comentar sobre esto eh, muchas veces la municipalidad eh, manda vigilancia, vemos este policías que se reúnen en lugares que quizás este no no hay mucha delincuencia, por ejemplo, observamos de lunes a viernes siempre están este aglomerados en la esquina de la universidad y eh, por la plaza de armas de ambulan y quizás esté ante esto hay muchas denuncias de que mejor sería bueno que quizás estén por Girón Caraz, por lugares donde realmente se necesita no sé si esto es problema este de que los altos los jefes de la municipalidad no ordenan bien o es que los policías son aquellos que no quieren inmiscuirse en los temas de de sociales de las demás personas. Bueno, ese es un tema también, un tema que atañe a todos, uh, a todas las autoridades, a todos los estamentos. Comentábamos sobre la ley veintisiete eh, nueve ley del sistema nacional de seguridad ciudadana, donde la municipalidad, el alcalde tiene que presidir el comité provincial o distrital de seguridad ciudadana, conformado también por el jefe policial, por el el representante del sector educación de más alta de más alto nivel a nivel de bueno, de la provincia o del distrito donde se encuentre, el gobernador o sea provincial o distrital y otras autoridades más como por ejemplo el Poder Judicial el Ministerio Público, los representantes de tres distritos, alcaldes de tres distritos con mayor número de electores etcétera, etcétera, también las juntas vecinales y las rondas campesinas están, tienen un, un rol fundamental, pero bueno eso es un tema que seguiremos tratando más adelante durante mucho tiempo 8 de la mañana con 20 minutos 8 con 20, no te muevas de la sintonía, estás en Con Voz Fuerte el volumen. Estamos hablando con Voz Fuerte. Aquí en su programa con Voz Fuerte es momento de presentar nuestro siguiente segmento, nuestro hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro hábitat Porque si tú cuidas, tú te cuidas Nuestro segmento, nuestro hábitat, es momento de presentar el tema basura en las calles. Aquí, con voz fuerte. Por supuesto, este tema que hemos estado tocando, estamos campaña de sensibilización a toda la población de no botar la basura en cualquier lugar. La basura en su sitio, en su lugar. Radio Santo Domingo presenta Ecovida Por una provincia sana y limpia. Porque defender el medio ambiente es como si defendieras tu vida hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Caramelo mm, de te traigo ¡Qué rico caramelo de menta, vecina Claudia! Tome aquí, le invito para usted y para su Juanito. Fíjese, vecina Flor, ya Juanito va en el primer grado de primaria. ¡Mmm! Es verdad, vecina, este caramelo está delicioso. Mamá, no botes la envoltura del caramelo al piso. Cuidemos el medio ambiente. ¡Ay, hijo! No te preocupes, todo el mundo bota la basura en el piso, en la calle... Mira, hijito, fíjate en ese señor que acaba de botar desde el combi una cáscara de plátano. No te preocupes por esas tonterías. ¡No, vecina! Juanito tiene razón, hay que cuidar el medio ambiente La naturaleza es un regalo de Dios Y cuidar la descanogación Un regalo de Dios sí, sus Y sus vidas Y la, la palabra. palabra Un regalo de Dios Estás escuchando Con voz fuerte En Netunazán Bueno, 8 de la mañana, son las 8 de la mañana con 24 minutos, algunos creen que todavía es 8 de la madrugada, no, no, no, ya es 8 de la mañana, a levantarse los que todavía no lo están haciendo y atención, escuchen bien, no botar la basura en cualquier lugar, ¿eh? no botar la basura en las calles, Pati. La basura tiene su lugar, por algo existe tachos basureros en nuestra ciudad de Huaraz. Y en todas las ciudades, por supuesto, tiene que implementarse también los tachos de basura y ahí es donde hay que votar. Pero bueno, una mala costumbre algunas personas, Pati, es sacar la basura de su casa. Fíjense, porque a veces se hacen tarde, no sacan la basura cuando pasa pues el camión recolector de los residuos orgánicos o de los residuos sólidos ¿Y qué hacen la gente? En una bolsa agarra su basura. Y lo llena el tacho de basura del parque Esto es una mala costumbre Señor o señora, levántese temprano O a la hora que pasa pues el camión recolector Y ahí, es a ese momento Es cuando tiene que sacar su basura Hay que cuidar nuestro ambiente Hay que cuidar nuestras calles Es una carta de presentación Muy bien, vamos entonces A hacer una pequeña pausa Haciendo las 8 de la mañana con 25 minutos Vamos a escuchar una canción que nos va a hacer reflexionar, por supuesto. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Que podré encontrar al andar Quiero dar con una inmensidad Y llegar, y llegar a ver si hay algo más Para qué buscar en la oscuridad Para qué buscar en la falsedad Fins demà! core mayor felicidad entregarlo todo con valor yo seré yo seré quien ha responder a la voz a la voz que ya se alzó en la cruz para que buscar en la oscuridad para que buscar en la falsedad la verdad no ja va